A las mujeres que les hago trampa Y engañador de amores que y tú me castigas No les hagas caso corazón, no les hagas caso Yo contigo quiero ser feliz, no les hagas caso No les hagas caso corazón Hablado mal de mí, que soy de lo peor Que le miento a las mujeres, que les hago trampa Pero no, con tu amor, no es así, no es así Porque en ti he descubierto ahora el verdadero amor Ay, qué cosa que tiene la vida, que tiene la vida Te han contado tantas cosas fe.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 No les hagas caso, corazón, no les hagas caso No les hagas caso, corazón, no les hagas caso